Oye, dime, que está hablando con José, que hemos abierto aquí la zanja. ¿Qué hacemos, cortamos aquí ya o metemos la general? Oye, te equivocas de número, yo no sé no sé de qué me estás hablando, ¿eh? Escucha un momento, dime. le dije a Gonzalo, porque es que... Oye, hay... óyeme, óyeme. Que cortamos... ¿Qué? Que te equivocas de persona, caramba, que este número que yo no sé nada. Venga, sí. Carlos, coño, no, no andas con broma. Escucha un momento, hemos cortado. Que no sois ningún Carlos, yo joder, que... que me llamo Juan. Escucha, que hemos cortado la General. Sí. Y que estamos metiendo el tubo, pero es más grande el que nos ha mandado Gonzalo, es más grande que lo que es la, la entrada de... de lo del gas. Va... Escucha un momentito, ¿dónde estás tú ahora? Yo, ahora estoy volando en avión, me voy a Ibiza, que me ha salido un plan con una rubia de cojitos y me voy a pasar los chistes van a Ibiza. Que te ha salido, ¿qué Un plan de cojones. Vale, escucha un momentito. Dime. Eh, cuando mañana cojamos... Eh, porque vamos a llevar las las tuberías de José, las que han sobrado de allí, de la urbanización. Hay que hacer el albarán. ¿Eso quién se los, se los tiene que firmar? ¿José? ¿O no, los llevamos no, directo a...? No, no, José mismo que te lo firme, ya vale. ¿Y tú dónde estás ahora? No te digo que voy para vista, que me estoy un plan de cojones. Qué... Una, rubia, una rubia guapísima. Y hemos quedado y ya está. Y ha habido amor a primera vista, que se dice. Ya, escucha un momentito, ¿tú cuando, cuándo vas a venir para acá? Yo qué sé, hijo, depende de la rubia esta, de lo que me maltrate o me quiera. ¿Y, y dónde has encontrado? ¿qué es, ¿Alguna de, de de ahí de la obra donde habéis estado o qué? No, no, no, una vecina, una vecina que vino a pasar unos días aquí con una prima y chicos, nos miramos y tal y pues... pues ¿Y has hecho algo con ella ya o qué? por vale, algo, pero por teléfono te lo voy a contar, que me da un poco de coya Vale, escucha escúchame Bentito, tú sabes si vas a si vas a ir ahí a acabar donde donde Ignacio, a la constructora está? Ni a acabar ni hostias, yo me dedico la rubia y nada más, es que nada más. Bueno, pues escucha un momentito, te va a mandar el material. Sí. Voy a hablar yo con Paco Ana para que te lo mande y a ver si tú mañana por la mañana te puedes venir. ¿Cómo? Si estoy divisa con la rubia, no te lo estoy diciendo. Escucha un momentito, que no juegas con esto, que tenemos que ponerlo mañana todo esto ya, para echar el alquitrán. Pues echarle al alquitrán es igual, y si hay que reventarse, reviéntalo otra vez, ¿qué crees que te diga? Pero tú querías una rubia así metro ochenta, Deja... que tú lo, lo despreciarías. ¡Esa, de ¡Déjate de rollos! <risa> Oye, no? que lo he pasado muy bien, pero que te confundes de persona, te lo juro, que yo no sé nada de obras de nada. Que no me llamo ni Carlos, ni Pepito, ni Luis. Yo me llamo Juan. Y te has equivocado de número. Vuelve a llamar al que tienes que llamar tú. Venga, pues es que, es que lo mismo me he equivocado. Perdóname, hombre. No, claro, te... estás perdonado. O ¿Sabes posible que me he equivocado? Estoy hablando con lo que no es. Llámale otra vez. ¡Dime! ¡Juan! ¡Dime! ¡Escucha! ¡Que hemos, que hemos cortado la calle ya! Para... Sí, ya, ya lo sé. Habéis cortado la calle y tenéis un problema con los tubos. Y no sabes si hay que echar al arbitran, que firmar la balan. Pero yo no soy Juan Niosca, Niosca. Se volvéis a confundir. ¡Escucha un momento! ¡Dime! ¡Que falta material! ¡Que estamos aquí nada más que parados, nada más que por no. vosotros! Bueno, pues doy, hacer una cosa. Idos a otro lado, tomaros un desayuno y coméis. Lo apuntáis todo y lo paga la empresa, joder. ¡Dejate yo... de cachondeo que estamos aquí con la con tu parado! <risa> ¿Pero qué, ¿por qué te ríes? Porque no sé de qué me estás hablando, te lo juro. Y te estoy cogiendo cariño además, pero no sé de qué estás hablando. Escucha un momentito, que estamos aquí, que estoy ¿Te hablando... ¡Te has a marcar, que soy el de antes! ¡Qué vas a ser de antes, me estás cambiando la voz! ¿Cómo que cambio la voz? No te contaba antes que estoy con la rubia, que voy a vista y todo eso. Soy yo. Ah, ¿es usted el mismo? Soy el mismo. Bueno, vale, perdóneme, hombre, que me estoy equivocando. Es que no, está... estoy pasando de p*** madre. Vuelveme a llamar, que me lo paso de p*** yo. Perdóneme, hombre, que me he equivocado, hombre. Nada, el... tranquilo. Otro, que me he equivocado otra vez. Márcame bien, José. Joder, márcame bien ahí. Oye. ¿Dime? Que estamos aquí. Que está... Sí, no, no sigas, ya lo sé. Que tenéis, os falta material, hay que echar aquí trampa, los tubos, pero yo soy el de las dos llamadas anteriores, y dile a José que marque bien, por Dios. Vete, ¿quién es este hombre? <risa> Coño, que llamas tú, y como que yo te lo cuento, y tú insistes, pues yo sigo. José, válgame bien, mi c***o, me he parido, que me estás llamando al tío este, ya lo hemos llamado tres veces. Sí. Jesús. Sí. ¿Estás por ahí tú? ¿Qué, está... ¿Qué teléfono nos has dado? Gonzalo, dime escucha una cosa, coger los trastos, cerrar la obra y veniros para la central, cerrarlo todo y, y para casa, tú y qué, vamos para allá, para allá sí, sí, veniros todos para acá, de acuerdo y el material cazado lo dejaba aquí desmontado o qué? lo dejáis aquí desmontado, sí. La madre que me parió, bueno, venga, vamos para allá entonces. Hasta luego, Dios